Sí. Hola Fabián, nos encontramos en la Casa Comunitaria Anastasio Inca. ¿Podrías comentar en qué sucedió el primero de julio si se actualizaron sus salarios tal cual lo había estipulado la Ministra de Educación? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo grande, hermanos. Eh, en realidad, los pagos de nuestros hermanos docentes indígenas aún está Por, como lo venimos planteando nosotros seguimos siendo discriminados o seguimos siendo si se quiere dilatar dilatar las cuestiones que tienen que ver con el sueldo de nuestros mismos hermanos eh, son cinco meses ya que vienen sin cobrar bueno en realidad los hermanos todavía no han sido pagados en su totalidad de los, del reclamo que teníamos de 14 docentes se pagó solamente a 8 y eh, Están en una situación crítica los docentes de, de la comunidad natividad Quispe, son tres hermanos ahí en la Quiaca y de la comunidad Tahuasuyu, también son tres hermanos que están trabajando justamente en el jardín intercultural Juchu y Muscuicuna, que está ubicado en el barrio Malvinas. Eh, bueno, la situación de ellos, como les dije, es crítica, son cinco meses sin cobrar y seguimos esperando a esta promesa que nos hizo el Ministerio de Educación, en realidad la ministra Isolda Calcita. Eh, cuáles van a ser las próximas medidas o, o qué decidieron eh, bueno a raíz del no pago de los sueldos bueno el día de ayer estuvieron saliendo los hermanos de la kiaca ya al municipio justamente a decirle al, al estado a este estado que no solamente eh, les deja sin sueldo sino que también mete punteros en su misma comunidad nos está generando muchos inconvenientes a ...a los hermanos de la, de la comunidad... ...ayer salieron a reclamar y a decir... A, y, ...y a defender su posición... ¿no? ...de que los hermanos tienen que trabajar... ...están trabajando... ...y están cobrando... Eh, ...por lo menos eso fue la situación... ...ayer en la Quiaca... ...el día jueves en la Quiaca... ...perdón, miércoles... ...y la semana que viene... ...seguramente ya estaremos unificando la, la lucha... ...al Ministerio de Educación nuevamente... ...acá frente al Ministerio de Educación... ...a, a ver de qué manera seguimos... ¿no? Si, o qué respuesta nos dan, y seguramente vamos a permanecer ahí hasta que nos den una solución. Hasta la semana que viene.